Sintonía monumental Un sentimiento que no tiene igual Sintonía monumental Rocky River te va a gustar Sintonía monumental Todos los días a disfrutar Sintonía monumental Habla del nicho y actualidad Protacional Vas a escuchar todo el rey de todo todo, todo te vamos a contar son las 18 horas con 690 ya por k 24 en radio nos vas a escuchar hola amigos aquí estamos hoy desde el estudio de k 24 la m 690 wwm 6 ...me acompaña el querido Víctor Santander... ...hola Víctor... ...buenas tardes Tano, ¿cómo estás? ...hablamos fuera del aire... ...me dice Víctor, esta semana hablaremos todas todos los días de batalla, ¿no? ...le digo, no sé, ayer no hablamos de batalla, ¿no? ...por lo menos aquí en el programa... ...pero creo que, que merece... Eh, ...el arquero de River que se hable de él... ...hoy tendremos las efemérides... ...hay un, un hecho muy importante... Se cumplen 3 años de que... Marcelo Gallardo... esté al frente... De... El club atlético River Plate... Consiguiendo muchos títulos... 6... Que de los cuales... 5 son de manera internacional... Igualando... Los 5 que ya tenía River... En su historia... Vendrá alguno y me dirá... Che pero... De los 5 hay tres que se dieron con dos partidos o menos la suuda 1 sí. y la recopa dos partidos y los largos y sí fueron la, la sudamericana y la libertadores pero igual y sí, ellos igual. lo cuentan ¿eh? sí. está bien que aira se le cuenta a la interamericana que eran dos partidos uh -huh. la intercontinental la más importante en la historia de river que era un partido pero también estaría bueno que le empecemos a contar las malas a gallardo Sí haber quedado afuera con un equipo menor del local en la Copa Libertadores de América independiente del Valle eh, haber aceptado que venga Mina River, que venga Lolo Roto que venga la, la Ronda Roto que vengan esos 3-5 que a ninguno de los tres le da la talla como Domingo, como Arsura y como Rossi sí. eh, ser testarudo y no darle la posibilidad a un pibe como Vega Eh, que haya pedido Alonso Con la edad que tiene eh, Que haya traído Tabaré Viudés eh, Le podemos seguir contando Malas, eh, que haya perdido el Mundial De clubes, esa casi que no se la podemos Contar, porque si queremos soñar De que River va a ganar la Copa Libertadores de América El destino de River en Abu Dhabi Va a ser exactamente el mismo Te agarra el Real Madrid Con el mismo pronóstico Te agarra el Real Madrid y te va a hacer tres igual Nos guste o no nos guste, por eso yo decía, quiero que gane la Juventus, sabiendo de que es el clásico de toda la vida del Torino, equipo por el cual uno simpatiza. Sí. Pero quiero que gane la Juventus porque yo creo que River a la Juventus le puede hacer partido. Y aparte también la ilusión de que los dirigentes toquen un poquito lo que tienen que tocar para cobrarse la copa que ganó mal la Juventus con un equipo que al cual le ha dado golpe impositivo. ...la Intercontinental que River pierde en el año 1996... ...comprobado... ¿eh? ...doping positivo comprobado... ...entonces uno se ilusionaba... ...con eso... ...pero yo en estos micrófonos dije... ...si la Juventus juega un solo partido frente al Real Madrid... Real Madrid le gana... Sí, no, había... ...si la Juventus juega dos partidos frente al Real Madrid... ...para mí gana la Juventus... ...porque para mí la Juventus defensivamente es más fuerte... ...y se iba a defender mucho más... ...y si aguantaba los dos partidos... ...iba a terminar eh, con la definición de penal ...y ahí la fe hacia Gianluigi Buffon es enorme... ...sí... ...sí, además, bueno... El, ...vos hablabas de contarle las malas a Gallardo... ...y un poco lo de batalla tiene que ver también... ...con una mala de Gallardo... ...me parece que es eh, el gran responsable... ...y con esto no caerle a Gallardo... de ...por una cuestión de... ...de saña, sino... ...una cuestión una simple cuestión, vos sos batalla... ...te van a poner de titular, vas a jugar... No te queda otra Ahora después depende de tu nivel Si sos bueno o no O si sos determinante realmente en los partidos importantes Sos un arquero que te van a llegar poco Sos un arquero que está en el arco más importante del país Ahora Depende también del técnico Sostenerlo o cuidarlo O sacarlo cuando lo tiene que sacar En base a, al éxito del equipo Ese es el punto Que a un arquero de River que le llegan poco Le tiene que convertir poco Te tiene que salvar cuando cuando le llegan Tiene que ser seguro si a vos te van a llegar poco Y te van a hacer la cantidad de goles que le hicieron a batalla ¿Cuántos goles le hicieron a batalla? 29 goles en 28 partidos <risa> y tiene Es insólito Atajó atajó 40 y, Creo que entre 40 y 44 partidos En total sí, yo hablo de la temporada ¿De la temporada de este año? Sí Bien, contaste todo, Copa Libertadores, Campeonato Exactamente, sí, sí, sí. Es una locura, a ver si nos entendemos Es una verdadera locura sí sí sí o sea es... hay que contar todos los partidos ¿eh? yo quiero que contemos todos los partidos ah, y creo creo que en, en esta temporada tuvo la valla invicta en tres partidos sí sí creo que el de unión igual ya grimo a la plata si sí, no me acuerdo si quilmes eh, fue también con la valla en cero pero después no mucho más tres partidos nada más sí que es muy poco y realmente poco a un arquero del, del arco... De... No es que hay que no, caerle, no es que a los pibes, yo los quiero, los los aguanto. Siempre vivo pidiendo pibes, siempre. Es que pedía vos... a Guido Rodríguez, pedía a Barbosa Ulloa, pido a Vega, pido a los pibes. Pero creo que el arco es un puesto tan delicado. Sí. Mi hijo más grande atajaba. Eh, yo le dije, en cancha 11 no vas a dejar ni loco él atajaba en Papi, yo sufría yo me ponía al lado del palo, me echaban todos los partidos los árbitros, porque yo sufría al lado de él, es un puesto para sufrir, tienen que ser muy especiales los pibes para atajar ¿eh? tienen que tener fuerte. una mentalidad muy fuerte, un temperamento eh, sobredimensionado eh, están solos están solos en la derrota y están solos en el festejo porque si le hacen un gol la culpa siempre va a ser del arquero Sí, no, habla en general no, y si y de... cuando hace un gol el, el, el, el equipo el tipo está solo para festejar es un claro. puesto muy solitario entonces digo esto sería eh, favorable para batalla, esto que estoy mencionando sí. por eso digo hay que bancarlo, creo que se lo bancó mucho se lo bancó más de 6 meses en los partidos claves, porque todo el mundo dice el temperamento que tiene, no demostró tener temperamento, pues cometió errores en partidos clave Copa Argentina, final, eh, los dos superclásicos, con el peso que tiene jugar bien o mal en un superclásico, y el otro día frente a San Lorenzo, que no solo que era un clásico, sino que River se jugaba la punta del campeonato, y quién te dice el campeonato. sí Entonces creo que ya está. Creo que hay que aguantar la batalla hasta que termine el semestre. Yo no digo sacarlo, prenderlo fuego, no. Lo aguantamos hasta que termine el semestre y listo. Hay que salir a buscar otro arquero. ¿Querés darle posibilidad a Velasco? Dásela, pero no puede ganar una Copa Libertadores con un pibe. No, no, no, por eso. Yo creo que, eh, digamos, el error que se puede haber cometido con batalla y quizás el que se puede llegar a cometer con Velasco si no, si no sucede, eh, me parece que los arqueros tienen que tener un, un camino anterior en primera, me parece que debe ceder los River eh, a equipos como para que fogueen, para que jueguen en primera para que sepan lo que es este eh, estar a, abajo de los tres palos en, en la primera división, y después bueno obviamente si ven que hay condiciones que es un arquero que realmente puede llegar tener condiciones para el arco de River, traerlos que vuelvan y ahí eh, sumar minutos y ahí que esté para el arco de River, pero ya directamente como como surgió batalla, era ya un arco mucho más grande ...en otros momentos... ...porque lo dejaba un tipo como Baro ...la trivia que tiramos... ...explotó en Facebook... ¿eh? ...un abrazo grande para Juan Manuel Toledo... ...el querido Tucumano amigo nuestro... ...le decimos no va a venir toda la semana... ...Mati... ...ha pedido licencia... ...tuvo que ir a su otro trabajo... Eh, ...así que por tiempo completo... ...no estará... ...toda esta semana con nosotros... ...a ver... ...tiramos un par de trivias... Sí. Que las creaste vos sí. Bueno Una es una información que di yo Y una trivia que diré yo Y otra y otras dos vos Tres Explotó Facebook Yo me fijé a las 2 de la tarde Y había como 60 comentarios ya Yo puse en una Si ellos empatan Pierden y ganan Vamos a suponer que empaten ¿Cuál el primer partido? Olimpo Sí, Olimpo. Olimpo Vamos a suponer que empatan con Olimpo En Bahía Blanca Que pierden con el dos, dos en un de plata sí. Y que le ganan a Unión Yo creo que a Unión de locales Le tienen que ganar Sí Y nosotros ganamos los tres Somos campeones Si ellos empatan los dos Con Olimpo con Aldo Sib Que no es algo tan descabellado ¿oh? no, para nada Y le ganan a Unión Y nosotros los tres en un partido final Y Aldo Sib viene, viene En levantada. levantada Ahora puse para vos Uno, el campeonato se terminó Dos, estoy en duda Tres, salimos campeones Cuatro habrá final 81 comentarios Mamita, empiezo a contar Vamos, no vamos a contarlos todos porque eh, tenemos tres trivias y no va el programa. Sí, vamos sí. a agarrar al boleo como se dice. Sergio Cabeza Soria, uno, se terminó. Siempre comenta y es muy pesimista, Sergio, querido. Creo que de la pampa el amigo. ¿eh? Bruno Begurregui, que nos escucha siempre. Lamentablemente creo que uno. Se terminó el fin de semana gracias a Batalla. Marcelo... Muy enojado el hincha con batalla, sí. le cae mucho batalla. Marcelo Caponera, uno, lo dejamos ir. Mauro Lama, se habla tanto de Atlético Tucumán e de Independiente que terminaron siendo los rivales más cómodos. Yo creo que este fin de volvemos a estar a un punto. Vamos a lamentar el 2-1 con San Lorenzo y el error del piti que pierde la pelota y hace la falta. Y batalla que la metió. Ese punto podía valer oro. Este hombre dice que volvemos a estar a uno, quiere decir que River le gana a Racing y, y que, que ellos pierden con Olimpo. Con Olimpo. Tito Yo... Sánchez, lamentablemente el uno, querido Hernán, para él, fue... o sea, todos los, los primeros, todos negativos, 1 2 3 4 5 porque me está diciendo que volvemos a uno, pero que, que ya está liquidado. Matías Karp de Casilda, un amigo, un amigo que va a todos lados del mundo. Si River trae un alquiler a la altura del club, esto no pasa nunca más. No me responde, pero bien. También le he echa la culpa a Batalla. Sí, sí, con Creo que él piensa que se terminó el campeonato. Failo Alex Karp, uno, lamentablemente. El querido Juan Toledo, mi corazón dice que salimos campeones. La razón me dice que estoy en duda. Cristian Jumilla, que sea cuatro por el amor de Dios, esto es más un, un deseo, no y está ese, convencido. Y eso sería algo realmente genial. Fe de Barrio Nuevo, esto se terminó el domingo para mí y demasiado remontamos como para lamentarnos en demasía. Norberto Tejedor, uno. Soledad francesco Francescoli que nada tiene que ver con el lenzo. Tan poca fe, loco, abandonan... Hay que dar aliento a los jugadores, a todo el plantel, hincharles, que pongan huevo que sientan la camiseta, que no podemos perder esta oportunidad de gritar campeón. Estamos ahí nomás, faltan huevo y nosotros alentamos para que sientan nuestro apoyo y ellos se pongan las pilas en estas tres fechas que quedan. Estuvo picante ahí. Y queda una trivia ahí dando vueltas, ¿eh? Después te la vamos Adrián Carbonero, el amigo mendocino, dos, Hernán querido. Difícil, pero se puede. bien ¿Cuál era el dos? ¿Que salíamos campeones? el 2 era... estoy en duda estoy en duda. bueno, alguno de los tantos vamos a, a, a los últimos vamos a los últimos eh... vamos a alguno de los últimos Adrián Iza, 4, estaría bueno el amigo de Casilda también final. Paola Gazzaneo Hernán, el campeonato está sin definición todavía estaría buenísimo en la final, pero mejor ser campeones jajaja, ja, ja. vamos muy en mi corazón Pablo Martín Fernández está listo ya, 4 puntos sobre 9 Pablo también es muy pesimista en los comentarios que nos hace, ¿eh? Yo te digo, son son son ochentes que están continuamente, hubo antecedentes de campeonato que se han ¿Cómo no? Hubo, hubo millones de antecedentes. De eh, ellos querían ser tricampeón y perdieron en el Nos el pasó en final. Nos pasó en 2001, si mal no recuerdo, con San Lorenzo. Que este veníamos nosotros, no me acuerdo si veníamos puntero. Y lo ganan ellos, claro. Un partido contra Huracán. Fede Vargas, lamentablemente el uno ojalá lo ganemos, pero sus rivales son extremadamente fáciles, no lo veo así. No, no. Vi partidos de Unión y de Olimpo y aburren, no te crean más de dos situaciones por partido. Pero eso no te, no te pone una vara, eso, porque para mí Olimpo es un equipo súper incómodo. José Alejandro Lezma, yo quiero que juguemos una final, yo creo que este es el momento de jugar una final, ¿eh? Como había muchos en duda, ¿te acordás que hicimos la trivia la semana pasada y había muchos en duda con el tema de la final? Sí. Yo creo que este es el momento para jugar la final. Ernesto de se terminó. Sin embargo, de ganar los tres partidos restantes más el partido de la Copa Argentina contra atrás No hay que olvidarse. De paso, que el equipo descanse y que vuelvan a una buena pretemporada de cara al objetivo máximo que es la Copa Libertadores. Ya cambió el chip, directamente. Carlos Walter, ya está, ya fue. A pensar en otra cosa. Luis Charón, yo creo que River tiene que grabar los tres que les queda, que ganar debe ser. Claro. Y después veremos qué pasa. Esto es el predictivo. Igualmente... Eh... Supongamos vamos a una final... ¿Qué haces ahí? ¿Me dejás a batalla? Complicadísimo... Ahí hay una trivia también... Me estaba diciendo... Me estaba diciendo... Juancito Toledo... Y Bolonia... Quiero decirle a Juan Toledo... Que Bolonia viene de... Quedar libre en Gimnasia Grima La Plata... Con todo el respeto de los hinchos de lobo... No, por eso... Quedó libre en Gimnasia Grima La Plata... Entonces... No está a la altura de River... Está bien... Vino que me pase en su poder... A River no le ha costado pero yo creo que yo no hubiera hecho ir a Chiarini porque son de, de, de, de condiciones similares sí. digo, no hubiera hecho ir a, a Chiarini con lo bien que se lleva en el plantel para traer a Bologna o dejo todos pibes o lo dejo a Chiarini sí. Ni va a haber mucha mucha movida ¿eh? en el avisperio de River mucha movida hay jugadores que se van seguro Alonso, Mina, sí no sé de los tres marcadores centrales Alonso, cuántos se irán, Alonso. pero no se quedan los tres seguros. No, no, Alonso ya no tiene más campeonato, ya está. No, no, está otra vez agarrado, lesionado. Es agarrado y se pierde todo lo que Otra recorre. vez salió lesionado, no no, no, no podés tener jugadores sí. así. no, no, no Igual Gallardo poder. a él lo trajo como una cuestión, como un relevo, como un tipo que esté... Tranquilo y que no, no pretenda ser titular, que esté como suplente, como relevo. Y lo de Mora es algo delicado. Nosotros no informamos nada. Tenemos la información de lo sí. que le pasa a Mora. Sí, pero hay que estar hay que ser precavidos. Que es una sinovitis... Eh, perdón, él tenía una sinovitis en la cadera izquierda. Sí. Y hoy tiene una necrosis en la cadera izquierda. ¿Qué es eso? A él se le murió la cabeza del fémur. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Vamos a suponer que muera fuera un perro? Sí. Estamos hablando en serio, ¿eh? Que fuera no, no, un perro, no, no. Sí, sí, sí, se lo opera de una manera, que es cortándole la cabeza del fémur. Porque no llega sangre, no irriga sangre, entonces por eso se muere la cabeza femoral. Y eso causa dolor, obviamente. Sí, sí, sí, causa dolor y aparte, bueno, eh, hay que retirarlo porque eh, es un pedazo de hueso muerto adentro de tu cuerpo. Seguro. Al ser seres humanos, que estamos en dos patas y no en cuatro, no hay otra solución que el reemplazo de cadera. Lo mismo que le pasa a tu abuela. Muchas veces que, que, que el miedo de que se caigan los viejitos, cuando se cae la, la nona, hay muchas probabilidades de que se fractura la cadera. Sí. Cuando se fractura la cadera, le reemplazan la cadera. Cuando le reemplazan la cadera, tiene que tener más cuidado que antes de haberse caído con la cadera de ella, sí. porque se descoloca el toque. Bien, imagínate que si... Sí, un eh... deportista de alto rendimiento... O sea, vive en el suelo. Sí. Vive en el suelo. Y en fricción, y bueno, caída... le van a hacer un tratamiento. La información que yo tengo, no hay tratamiento que valga. No, no. No hay tratamiento que valga. Es operación, reemplazo de cadera, no juega más. Esa es la información que yo tengo. No hay otro tratamiento posible. Salvo que haya un sistema de plaquetas algo en Estados Unidos muy innovador o algo, algo que, que, que no se conozca, un reemplazo celular que se pueda llegar a transportar al hueso, sí, no por que... ahí o que por ahí lo puedan abrir eh, y para hacer drenar sangre y que empiece a llegar la sangre. Este caso se puede dar en reiterá sinovitis, no es el caso de mora que venía de una sinovitis. El caso de mora ya pasó es por plano. un problema congénito. Es un problema congénito que se despertó ahora y punto. Yo yo he tenido un problema congénito en la, en la cadera izquierda, y se, se me operó en su momento, mi hermano tuvo lo mismo, en la misma cadera, se nos operó en su momento. ¿Hereditario? Eh, hereditario. Es congénito, es hereditario. En realidad no es hereditario, es congénito, que es distinto. Vos nacés con eso. Tu mamá, sí, sin transpasa. intención, sin intención te te hace, te da vida, te da luz con ese problema. Claro. No es hereditario porque en ninguno de, de los dos clanes nunca nadie lo tuvo. Claro. Cuando te está formando, te forma con este problema. Eh, como para que también dar un sondeo y para que la gente entienda un poco más cuál es el, ca el, el caso de Mora. Pero bueno, en River... Eh, Van a decir que sería buscando delantero. En River no salieron a hablar del tema. No, no, no y, pero yo creo que o sea, no. Ya se desliza la información. Sí. No sé eh, eh, eh, el inconsciente de Pinino más salió a decir lo que dijo. No, pero eso ya es. Pero ya no no es para, ser, para tomarlo en serio. Él nos salió a decirlo, nos salió a decirlo eh, al aire, ¿no? Él lo habló. Bueno, en, en una pero para mí lo, lo, lo, lo habló para hacerse el vivo. Lo hizo es de chamullero es y después se desmintió. A ver, ¿por qué me la agarro con Pinino con un ídolo de River? Porque Pinino cagó a la gente. No nos olvidemos que Pinino entrenaba a unos chicos y le sacaba plata a los padres diciéndole que lo iba a hacer entrar en River. El ludópata tiene ese vicio, tiene esa enfermedad, tiene ese problema y el ludópata... Igual que todos los que están envueltos en un vicio, generalmente son muy mentirosos. Sí, no miden, digamos, la, los medios por los y cuales... Y una vez que vos ya dinero. te acostumbraste a mentir, es dificilísimo ¿oh? no, volver sí. a, a ser una persona honesta. No, no salís. Entonces por ahí chamuyó a los pibes porque quiso tirar algo, se quiso hacer el vivo, y salió mal. En este momento todos aquellos que... O estamos, en me, ...o estamos en los medios... Ay, pero vos te ...o son personajes reconocidos... ...y ninguna vez puede libro, hablar... ...pero no podés en ningún lado... Periodismo. ...porque todo el mundo tiene un teléfono en el bolsillo... no obviamente ...y porque... sacó el teléfono y se hace que está mandando mensajito ...y está no, grabando... No, y hoy, es por hoy, ...hoy por hoy hay que tener mucho cuidado con lo que se dice... es una locura... ...bien, ya me dirás todo lo que trajiste... ...vamos a sí. meternos en, en, en el resto de, la, de las trivias que tenemos... Yeah. Ya es hora de la tanda, la primera de la tarde Perdónenme la voz Estoy fulminado Llévatelo Ya volvemos con más Sintonía Monumental La Tira Rock y River Con la conducción de Hernán Santarciero En Villa Carlos Paz Parque Crazy Donkey Juegos acuáticos, juegos terrestres Eventos corporativos Seguinos en Facebook Más info en parquecrazydonkey.com Son desviedos Seguinos en redes sociales En Facebook, Sintonía Monumental En Twitter, arroba Monumental O en Instagram, arroba Sintonía Guión Bajo Monumental Somos Sintonía Monumental Si buscas sistemas de ventilación o cualquier trabajo de cingería Confía en Conductos Argentinos Estamos en Capital Federal, atendemos de 10 a 17, de lunes a viernes, conductosargentinos.com.ar, 6379-9725, el líder en sistemas de ventilaciones, Conductos Argentinos. Así que los 15 de tu hija sean únicos, regalale un viaje re... Dehné Miami, New York en un solo trip imperdible. Además el programa incluye un set de ropa, un kit techno y la fiesta de 15 en Sheraton. Re, una empresa del grupo Expreso Sur. Conoce los detalles en somosre.com.ar. Escuchanos en radio AM 690 en la web am690.com.ar, en tu móvil en la aplicación TuneIn K24. O si no, en YouTube K24 Somos Sintonía Monumental La mejor pescadería de Zona Norte Pescadería Modelo Vélez Arfil 4338 Buenos Aires 50 años en la pesca 17 años en Munro Experiencia y excelencia Las cualidades para ser modelo Delivery sin cargo al 4756 7550 Música En redes sociales, en Facebook, Sintonía Monumental, en Twitter, arroba Monumental, o en Instagram, Sintonía Guión Bajo Monumental. Somos Sintonía Monumental. Hola, soy te Andrade. Para escuchar los partidos de River, sintoniza Sintonía Monumental. Sintonía Monumental. Hay un nuevo concepto encansado en Indumentaria Urbana, Wilson Urbana. Conócate con nosotros wilson.urbana de los creadores de Wilson, la marca deportiva de tenis número uno Llegó Wilson Urbana. Tanto tiempo reflexionamos al verlos seguimos con sintonía monumental, la tira Rock y River con la conducción de Hernán Santarciero. plato roja se hizo el vecino que hoy suena en la radio la ceniza nunca no guía del este cigarro y escaban sus ojos pensándote El pibe de los astilleros, temón, ¿eh? ¿Qué disco, querido Víctor? De La Mosca y la Sopa, de 1991, Patricio Rey y sus ronditos de ricota. Dale volumen. ¿Qué, ¿Qué es? ¿El segundo o el tercero disco? Eh, bah, ya te digo. La Mosca y la Sopa, eh, o es el segundo o el tercero. tercero, ¿eh? Dale fuerza, el a ver, el cuarto, el cuarto, el cuarto, el cuarto. ¿Cuarto disco? Sí, sí. De La Redonda. Que de ella se aburrió. Las minuitas aman los payasos. Me corrijo, ¿eh? el quinto disco de Estudio. Contame los anteriores. Hulk, Octubre, Un Badión para el Ojo Idiota, Bam Bam Estás Liquidado, y en quinto lugar La Mosca y la Sopa. Tremendo este disco, ¿eh? dale fuerza. Este <risa> disco tiene Nueva Roma, eh, ya tengo, tengo tiene. tiene algún tema más conocido y muy bueno. No está eh, Toxi Taxi eh, sí, es más o menos un poco de amor francés eh, es muy conocido sí, mi perro Dinamita también Tarea Fina también Temón sí, Tarea sí, Fina Nueva Roma también sí. Salando las Heridas y por último Queso Ruso también tema sí. también muy buen tema qué disco este eh? no sé si no es el, el mejor o uno de los mejores es uno de los que más me gustan eh. sí este y después eh, Lobo Suelto Corderatado también la, la edición 2 sí eh, es extraordinario Muy bien, Patricio Rey y su redondito de ricota nos trae el rock nacional aquí a Sintonía Monumental, Rocky River. ¿Nos metemos con la segunda trivia? Vamos. Hicimos más quilombo todavía en redes sociales. 99 comentarios. Estamos hablando uh -huh. únicamente de mi Facebook personal, ¿eh? Sí. Gran abrazo para el querido Andrés de Rock River y Metal, la tremenda banda que nos hizo el tema... De la transmisión De buscar competencia para batalla ¿Qué arquero te parecería el indicado Para el arco de River? A ver Esto esto armó Un, un debate 103 comentarios 103 comentarios Mucho debate porque la gente eh, Está muy caliente la gente sí. Pero la gente igual tira por tirar eh. Tiran nombres que, que Ni te lo imaginás No Martín Arias de gimnasia, dice Matías Cusach. Eh, chico con, de gimnasia. Sí, con todo el respeto traer un pibe de gimnasia. Pero no va a reemplazar un pibe con otro pibe, me parece. No, me... un pibe de gimnasia con un pibe de River. Claro. JP Carrizo Cristian Córdoba. Bueno, Sergio bueno, Cabeza bueno. Soria. Barbero, si no iría por Rey. Ah, lo dejamos ida, vamos por Rey. Para titular, no para competencia. Eh, aclara, o sea, para titular, ¿Batalla al banco? Yo le quise bajar un poco el tono poniendo competencia, pero bueno, está bien. Está perfecto. Lía Fernández, trapito Trapi. Querida Facundo Matías ¿Cómo? Méndez, Barobero. Franco Chávez Carp, Chichisola. Emiliano Torquia, JP Carrillo Armani, Chichisola. Para Armani seis palitos. Sí, hay que ponerla toda. JP Carrillo ya arregló Y, y bueno, chichizola sí. me parece que quedó libre de la especia Ya arregló que se va del Inter Que se va del Inter, J.P. Eh, no, no, ya arregló, va a jugar en México En México, bien Guille carrillo guru se haga de Peñarol Nombre tapado, insólito para nosotros, sí Los arqueros voladores en Demacia normalmente no brindan tranquilidad Pero esta es una excepción, brinda garantías los amigos de la filial River Diamante que me ayudaron con lo que le voy a llevar a Augusto César el domingo. Sí. Le voy a llevar una sorpresita. Barovero, creo que no va a poner en riesgo su título de ídolo. Por eso pienso que hay que ir por áreas. El arquero de gimnasia, aunque también me gustaría un segundo ciclo de Leandro Chichisola. Escuchate, Baro, creo, Barovero, creo que no va a poner en riesgo su título de ídolo. Por eso pienso que hay que ir por áreas. Pero eso no se lo sabe. O sea, ni si se lo ofrece Dice, no, no lo va a poner, yo me voy a decir que no Entonces, vamos por Aria Y si no, Chichisola Fabrizio Cantone sí. En este orden Uno Barobero, dos Carrizo Tres Me Gusta Monetti Aunque esté lesionado, si no Herrera de Talleres <coughs> La amiga Andrea Galleguillo El operativo retorno de Trapito Debió comenzar el domingo a las 4 de la tarde a Cuando terminó perdido en San Lorenzo Pablo Sebastián Durán, Marcos Díaz de Huracán. Juancito Toledo. Juan, Juan Pablo Carrizo, si es que Barobero no viene. Franco Chávez, Herrera es una buena opción. Creo que ya lo leímos a Franco Chávez. Sí, lo sí. leímos, puso chichizola y ahora dice Herrera es una buena opción. Después de leer otros comentarios. Sí. Juan Movilio, Barobero, Rey, chichizola JP, en ese orden. No pidan a Arquero que no hayan jugado Copa porque no podrían jugar para nosotros. ¿Por Claro, es por el... Por el Tino Babaglio, un oyente fiel, creo que del interior del país no recuerdo de dónde. ¿Qué puso Tino? para porque se empezó a agarrar con una chica y uno que la mandó a lavar los platos. Dice, claro, por no, no, Dios, no, ahí, si Le... por dios leo JP carrillo y me hace mal. Trapo, Chichi Guarmani. Ahí entramos en lo mismo, porque caerle de nuevo a Carrizo con el tema de, de no coincido mira que tino es alguien que nos llena de elogio que nos escucha siempre no consigo para nada no, no, porque no tiene nada para mí juan el... pablo carrillo a ver si vamos a ir al fino batalla se equivo como a veces no me importa cómo sea carrillo de la línea de cal para afuera ¿eh? no me importa de la línea de cal para adentro que yo haya visto sub a la cancha del 86 vi el final de el Pumpido, no lo puedo catalogar Vi a sodero a ceoli aluxa a constanzo a Carrillo a bonno a Burgos eh, a a ceoli no sé si un nombre a comillo eh bueno baroo para mí el mejor arquero que vi juan pablo Carrilla tenía muchísimas condiciones me parece que lo terminó perjudicando justamente lo que pasa fuera del campo Maidana se fue a la B también eh no, y eso, ese ese destrato con Filol yo no me lo como. Filol tomó eso para irse porque se veía venir, se veía venir la catombe. Ajá. Roxana de los Santos, ¿por qué te hace mal? ¿Qué pasó? ¿Perdiste la memoria también como muchos hinchas? Bueno, y le responde, no me voy a meter ah, en, esta, en esta disputa que, que termina no, termina diciéndole uno que se vaya a lavar los platos a la Increíble. chica esta Roxana de Increíble. los Increíble. Santos. Yo lo hago los platos, así que no... no, no, no. Yo también, ¿eh? yo también y, y bastante. <ríe> bueno, se me colgó, se me colgó, eh, pero ya seguiremos con esta trivia que eh, despertó, despertó más comentarios y más inquietud el tema del arquero que de ser campeón o no. A ver, Daniel de Saavedra. Sí, me gustaría que vuelva, pero con esta dirigencia no creo que vuelva. Si no hubiese firmado un nuevo contrato. No sé qué opina Guar, Marcelo Sarciero sobre esto. Seguro tiene mejor data. No es un tema de, de que no, no, sí, de que firmó contrato. No, Gallardo eh, lo tenía en un segundo lugar, sabía él que iba a ser segundo de Barbero, que tenía que esperar a que Barbero se vaya cuando él quisiera para ser arquero de The River. Por ahí Gallardo no lo pudo convencer y él terminó yéndose a la tercera división de Italia. Sí. Por eso Digo. me parece que ahí pierde mucho terreno como para volver qué sé yo, pero para mi era un gran arquero, arquero Con muchas condiciones Pero no pero... se la aguantó, no esperó Pero no no está viniendo un fútbol competitivo me parece <risa> Igual tengo números, hay números de arqueros que están en carpeta eh, Que cuando quieras los damos Ahí vamos, eh Cristina Teruel, una oyente fiel también, Lux Se acepta Gallardo que no afloja con batalla titular Y también dice Carrizo con Mohamed Chichi sigue en Italia Ah, eh, está aclarando que Carrizo se fue con Mohamed a México, lo que yo te indicaba, Monterrey. y Chichis sigue en Italia. Yo estoy casi seguro que Chichisola ya... No, termina el contrato ahora, el sí. 30 de junio. Queda libre sí, eh, sí, sí. de la especie. Gaby Carp, Armani o Chichisola, que tenga otra oportunidad. Rafa de simone el amigo de Valentín Alcina. Me gusta Lux, eh. ya sabe lo que es atajar en River. Y Lux viene bastante irregular, esa, esa es la contra que tiene. Paola Gazzaneo, Barovero, sin lugar a dudas. Martín Silvera, alexis Martín Arias, de Gimnasia Grima La Plata. no Nuevito en primera todavía, me parece. Como... Lucio Gabriel Duverges, Chichi Sola. Vamos a leer un par más porque es tremendo la cantidad de comentarios. Sí. Guille Correa, Barovero, sin dudarlo. Conoce todo el plantel, se ensamblaría el toque y eso es lo que se necesita para ganar a Libertadores y viajar a Japón. En realidad, Abu Dhabi es lo mismo. Saludos desde Mar de Plata. Pablo Salcedo, amigo de Villa Urquiza, Chichisola. Ernesto Canteros, Baro Vero o Torrico. Torrico queda libre de San Lorenzo. Sí. Gran arquero. Y esa, esa no sería una mala opción. Viene gran arquero. presente en San Lorenzo, pero, pero es un gran arquero realmente. Fabio Marcelo Reales, sin duda Trapito Baro Agustín Lavalle. El arquero tiene que ser campaña e independiente, tiene mucha personalidad es un gran arquero. Saludos desde Córdoba. También hay que ponerla ahí, ¿eh? igual que Armani. Y sí. Mociano no. si no si no aflojó por Rigoni, imagínate por campaña. Marco Medina Torrico sería una buena opción también, Carlos Walter para mí trapito es prioridad número uno. Si no está entre Armani o Rey. Yo lo veo cómodo, a cómo. lamento eh, que Gonzalo Rice haya ido de arriba. Y pero era estaban muy eh, eran dos trivia, eh. Yo pensé que eran plano. Pensé que eran más, pero eran dos. Espérame y me voy a meter en el Twitter. Mientras dame la información que tenés de los sí, arqueros. Sí, bueno, los arqueros que que venías mencionando, eh, Germán Lux tiene 34 años, va a llegar con 35 años. Eh, termina el contrato justamente el 30 de junio. Disputó 25 partidos esta temporada con el Deportivo y eh recibió 38 goles. 6 partidos estuvo con el arco en cero, o sea, eso da un índice de partidos con goleada en contra. Generalmente con equipos como el Barcelona, como el Real Madrid. Eh, después tenemos a Juan Pablo Carrizo, que solamente disputó 4 partidos en toda la temporada con el Inter, recibió 7 goles, uno por liga, dos partidos por Europa League y uno por Copa Italia. Se va a tener que acondicionar si viene Carrizo. ¿eh? Y no Batajar nada más de cuatro partidos tiene que agarrar ritmo, sí. y, y en definitiva vamos a estar en la misma que con batalla, sí, o a batalla hace seis meses que viene agarrando ritmo y es así, no sé cuánto ritmo va, <ríe> o sea, va a tener yo, que, va a tener que claro, me parece que, que, me parece que eh, River no necesita en este momento a Carrizo, no. viste lo que dije antes, ¿no? Sí. Que era lo mejor que había visto sí. No es el momento para que vuelva a Carrillo No me parece tampoco eh, Después tenemos a Chichizola, Que bueno, disputó 47 partidos En el Especia Italiano Recibió 41 goles Estamos hablando de un fútbol mucho, más, mucho menos competitivo Que el de Primera División Argentina Tiene 27 años y termina el contrato también el 30 de Junio Y en Copa Italia Quedó eliminado en octavos eh, Con una derrota 3 a 1 frente al Napoli Ese fue digamos el partido más resonante que pudo haber disputado Chichizola en toda la temporada Tenemos los números, bueno, de batalla que habíamos mencionado anteriormente, que eran de esta temporada, con 29 goles recibidos en 28 partidos, con 21 años, y después tengo datos de tres arqueros, bueno, eh, algunos nos nombraron, y uno que es un tapado, que yo me llamó la atención la poca cantidad de goles en contra que tiene. Rodrigo Rey, de Godoy Cruz, con 26 años, ex River, 27 partidos disputados, 36 goles en contra, Alexis Martín Arias, de Gimnasia de la Plata, con 22 partidos disputados y 17 goles en contra, un buen índice. Y para mí, uno de los lo mejorcitos que, que vi es Luciano Posemnik, de Newell's, que es un arquero grande, con experiencia, 35 años, recibió 14 goles en 23 partidos. Buen arquero, sí. pero grande. Grande y una apuesta, digamos, no porque es un arquero que eh, la peleó en varios equipos. ...que han peleado por el descenso... Y, ...y bueno, hoy en día están nuevas con un muy buen presente. Para vos, ¿quién debe atajar en el próximo semestre? Tire en Twitter la encuesta... ...Batalla sin duda 17%. ...Incorporar Urgente 61%. 61% estamos hablando de 190 personas. Bien. Velasco 19%, Bolonia 3%. O sea que... ...el promedio quedó así. Uno, incorporar Urgente. Sí. Ganó por mucha diferencia... 2 Velasco, con un solo partido en primera. Tres, batalla sin dudas. Sí. Cuatro, Bolonia. Yo creo que es precipitado lo de Velasco, igualmente. ¿Quién fue el jugador sin sintonía del domingo? Esta no la pudimos dar ayer. Batalla, 74%. Lamentablemente. Sobre 303 votos. Estamos hablando de 220 personas. Casco 10%, Alonso 9% y Rojas 8%, de ¿Sí? las cuatro opciones que le dimos. Ahí hubo uno que fue determinante pero no no está, que bueno, había eh, recibido varios votos, ¿no? Ausqui. Ausqui. Ah, okay. ¿Quién fue el jugador monumental de ayer? Los elegí yo, los cuatro, monumental y sin sintonía. Uh -huh. eh, yo dudé de Ausqui, ¿sabés por qué? Porque creo que puso mucho. No, no, no, eso puso sí, mucho, okay. ¿eh? Lamentablemente una jugada como batalla. No, no, no, la definición es que el pibe no sirve para definir, no sirve de delantero y se terminó porque ya cerró cuatro goles no, no, mano no, a mano. Hay que probar de volante por afuera ¿Quién fue el jugador monumental de ayer? Maidana 7%, Martínez Cuarta 5, Nacho Fernández 38, Ponce 50%. Un partidazo del sí, de Ponce. Sí, ni me vuelvo a la duda. Sí, ni a la duda. Lamentablemente... Esperame, porque tengo, creo que tenemos otra trivia más, que la que nombramos de Facebook, pero está en Twitter. Ahí está. El título es River pierde partido, no San Lorenzo lo gana, lamentablemente. Aquí está. ¿Para vos el campeonato se terminó? Sí, sin dudas, 40%. No, todavía podemos, 40%. No sé, 20%. En el Twitter, eh, la gente no es tan pesimista como en el Facebook, Por él bueno, porque el Facebook es más privado, me hablan a directamente... expresar un poquito más, en Twitter es más determinante, te da opciones más concretas, digamos y... La gente no es tan pesimista. Esperemos que, que sea para el lado de que todavía se puede... Sería maravilloso, se va a festejar el doble. Sí, totalmente. Vos sabés que si River salía campeón ahora, se iba a festejar mucho. Eh, si River sale campeón después de esto... No, ah, se va a festejar tenemos que hacer un móvil en el, en el obelisco eh, querido andrés eh, está, está lleno de mensajes mándame mándame lo que pensás aquí por whatsapp así lo leemos bien bien bien bien tenemos algo más si sí, la sí, gente sigue la gente el programa que está si sí, sí, la, la gente está interactuando Eh, eso es lo bueno que tiene la tecnología Bueno, ¿qué más tenemos? Me hablaste de todos los arqueros ¿Hay algo más? Mm, por el momento no, solamente bueno comunicarte el tema de novedades Que bueno, lo que mencionamos antes Alonso se pierde el resto del campeonato Y Driuzzi solamente tiene una distensión Algunos optimistas sí. Dicen que llega para jugar Contra Racing contra racing Está haciendo doble turno de kinesiología Está metiendo mucho recuperaciones Otros más lógicos dicen que llega a jugar Contra el Sibi y los pesimistas dicen que no juega hasta la reanudación de, del torneo o de la o sea, copa libertadores o del partido de la copa argentina yo creo que el hambre de lo de la, de, la copa de, argentina no sin sé que va a quedar ¿eh? no sé qué fecha va a tener están plantados los eh, los equipos grandes en no jugar la copa argentina hasta agosto. Querido Fernando Nicastro que siempre nos da una mano con la información. Augusto Batalla en River, Copa Libertadores 2017, 5 partidos, 7 goles. Abajo, abajo promedio. Torneo 2016 y 2017, 27 partidos, 25 goles en contra. Abajo, sí. Supercopa Argentina, un partido, 3 goles en contra. Abajo. Recopa, 2 partidos, un gol en contra. Sería lo, lo, lo positivo para estar por ahí nomás. Mm. Copa Argentina, 6 partidos, 4 goles en contra, Torneo de Transición 2016, 3 partidos, 2 goles en contra. 44 partidos jugados, 43 goles en contra. Para mí es un parejito. desastre los números, parejito. A ver, eh, no sería un mal número para un arquero que está debutando en un equipo de mitad de tabla, pero estamos hablando de River, esa es la cosa. Reitero, a River le llegan poco, por eso. Esa es la cuestión. Y las pocas veces que te llegan, tenés que responder, no te puedes equivocar. Que ver. A ver, es, es durísimo esto, ¿eh? porque todos nos equivocamos. Yo me vivo no, equivocando, no, eso, todo yo, yo, pero el arco el, el arco de River es para tipos contados con los dedos en la mano. Te llegan pocas veces, las veces que te llegan no te podés equivocar, tenés que responder y no te pueden hacer goles. Es así de sencillo vero que vuelva me gusta Arias y ardente también es bueno y tiene experiencia dentro del fútbol argentino eh, no es el querido andrés que de rocky river y metal yo quería alonso en la delantera y no ausski porque es mejor de lateral que delantero porque no sabe definir de lo que hablábamos recién no claro alonso estuvo el otro día es sí. como que no hubiera estado Horrible el partido de Alonso No, no, no, es que para mí ya está, ya no no está para el ritmo de, de River No, no, es un no de está para el ritmo de del fútbol profesional, por lo menos argentino y de primera división Y mucho menos para River La Rondo dio muchas pelotas, pero... Le falta, le falta Sí, le, falta, le falta. tiene para tres o cuatro meses más de, de, de, de rodar Lo noto cosas. lento, lo noto falta de fútbol Totalmente Debutó en River el 2 de abril del 16 Con Patronato perdimos 2 a 1 En ese en ese torneo jugó 3 partidos En uno fue contra Gimnasia Que entró por Barovero sí. Creo que en ese partido Ya empezaba con el pie izquierdo Dice Federico Lemos dentro de, de, de nuestro grupo Y Fernando Nicastro pone a los 90 Que ingresó a los 90 Por Barovero El día que vacionaron a, a Trapito Claro claro bien Bien Vamos a la tanda Vamos a la segunda y última tanda y ya nos enganchamos con Federico Leemos para que nos informe sobre el fútbol mundial y le vamos dando forma al cierre de, la, de nuestro programa. Ya volvemos con más Sintonía Monumental La Tira, Rock y River, con la conducción de Hernán Santarciero. Asistencia al viajero es travel Call center las 24 horas, los 365 días. Más de 50.000 prestadores médicos en el mundo. Atención personalizada. Cotizaciones online en asistravel.com Si vas a viajar, asilo protegido con travel Escuchamos en radio AM690. En la web am690.com.ar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 Un espacio en donde los sabores se vuelven sensaciones. adacho Gelato de Café, vos ya nos conocés. Avenida Olazaba, la esquina Ceretti en Villa Urquiza. Pedidos al 4523-2335. Más de una década acercándote el mejor helado. Seguinos en redes sociales, en Facebook, Sintonía Monumental, en Twitter, arroba Monumental, o en Instagram, arroba Sintonía Guión Bajo Monumental. Somos Sintonía Monumental. Isa Design, vestidos y accesorios para fiesta. Gorriti 121, Lomas de Zamora. Soy Ariel Rojas, y bueno, lo día de partido, escucho Sintonía Monumental. Un saludo. Estudia Tecnicatura en Seguridad y Higiene. Hacelo con los mejores. Instituto Superior 13 de Julio de la Federación lucifuerza Moreno 343 Cava, 4331 2731 y CEP13dejulio.edu.ar Seguimos con Sintonía Monumental, La Tira, Rock y River. Con la conducción de Hernán Santarciero. del Momo del álbum Momo Sampler del año 2000 Patricio Rey y sus redonditos de ricota ¿Acaso es el mejor tema del disco este? Para mí sí Dale fuerza Dale fuerza ¿Usted le gusta esto Federico Lemus? ¿Cómo que no? Sano Muy buenas tardes a usted y a toda la mesa Para mí igualmente el mejor tema del disco es el track número 5 de ese Último disco de los redondos que es La Murga de la Virgencita No, pero este no es el mí? último ¿Cómo, cómo? No, después viene Último Bond y Finisterre No, está antes el último... ¿Sí? ¿Sí? ¿Este, sí. ¿Este fue el, el, el último? El primer y este es el 2011 Ah, bien, bien A ver, ¿está También la Murga de la, de de la Virgencita? Rojo. La ponemos a mano, creo que la tiene Julio Pardo Quinto musicaliza Yo pensé que usted era más del tango de Otra Onda También, sí, pero me encanta el rock, tango, folclore Yo no tengo nada Para mí que, que a usted le inyectaron rock. Y vamos y, a hacer una peña. Y ¿cómo? terminó y terminó contagiando a quien le inyectó rock, ¿eh? A ver, vamos a escuchar la murga de la Virgencita. ¿Lo tenemos? Es te... un demase, ¿eh? Isidro Federico tiene la demanda de la del telegramo indio solar. Como dice María, lo hace por la guita, así sí, arranca, María no se cura la barita te roza. del quite. una época del rock. Sí. La verdad que sí. El peor disco de Los Redondos, Momo Samper, y el amigo Andrés, Rocky Rivas. No estamos diciendo sí, que es el mejor disco. No, el mejor no. disco, dijimos, para mí, está peleando cabeza a cabeza la mosca y la sopa con luego eh, Suelto Corregratado volumen 2. Sí. El volumen 1 es muy bueno también. Sí. Pero sí, el volumen 2 creo que es superior. ¿Para vos, Fede? Para mí está Entre Octubre, que es un disco muy querido, y después está Bang Bang, está liquidado, que es un una perla, uno atrás de otro, son trompadas, no son temas, son trompadas que te mete el indio destaca al, al corazón. Sí, pero coincidimos en que los primeros los primeros son los discos primeros, son los mejores, sí, ¿no? Sí, sí, sí. completamente. completamente, eh, completamente eh, ¿Vos sabés que no, Octubre no me termina de cerrar? ¿Nunca me cerró? ¿No? Sé que sé que es el disco emblema, ¿no? De la, sí. De la banda. Sí, es un disco más tirando, a mí me, me suena como un disco muy oscuro, de los redondos, que bueno, obviamente... Sí. Eh, marca una, una época porque bueno tiene muy buenos temas Pero yo me quedo con, con esos dos que nombraste me, Es uno de los que más me gusta eh, Lobosuelto Cordero El acá. mejor es Octubre, dice Andrés, Rocky River Coincide con, con, con Fede eh, No con nosotros, nosotros pensamos distinto uh. O en su defecto, Luz Belito No uh. No, no, tampoco no, no. no. A mí me, tiene muy buenos temas Belito Para mí no llega a ser uno de los mejores discos Pero tiene grandes temas Bueno Y hablar juguetes pues, tardíos la, la dicha no, es una cosa alegre eh, Cruz Diablo, tiene temazos Pero no llega a ser uno de los Dos o tres mejores discos de los Reón Igual a mí y me pasa con que con Mati, eh, Octubre es un disco muy oscuro Muy nocturno para consumirlo Escucharlo eh, a las horas de la noche Con una buena bebida espiritual Muy bien Fede ¿eh? Ya pensando en bebidas <risa> sí, Estamos a bueno martes trabajo, eh. ¿Qué tenemos querido bueno, Federico bueno. para hoy? Bien, tenemos poca información a nivel internacional eh, podemos hablar un poco sano de la selección argentina que se está entrenando allí en Australia, esperando el choque este viernes contra Brasil recordemos, muy temprano 7 y 5 de la mañana va a jugar el seleccionado ahora conducido por Jorge Sampaoli contra Brasil fue eh, hoy paró entre hoy ayer, digamos, no por la diferencia del área paró un equipo tentativo el técnico Sampaoli y sería el siguiente en apariencia para enfrentar a Brasil. Bueno, Romero en el arco, línea de tres, Mercado por la derecha, Mamana como libro y por la otra zona Otamendi. Que en la mitad de la cancha salió el Dex Llanos, el volante ahora del Danica, por la derecha, en el medio y Ivanela, doble cinco por la izquierda y María nuevamente en el seleccionado nacional como titular. Arriba Messi y bala Eiguain Alguna gente dice 3-4-3 Otras dicen 3-4-2-1 El tema es que Messi eh, anda libre por la cancha Y más eh, con el paso del tiempo No creo que sea el típico enlace Porque eh, a mi entender, no sé ustedes compañeros eh, no. Su sentido más productivo es el lado derecho de la, la delantera Sí, en realidad me parece que lo que la oleada que venía con San Paolo era una oleada de cambio, pero en este caso no se da con los nombres, sino con el sistema de juego. Exacto. Dejame saludar a Fernando Gabriel Basterra, que nos escucha desde la filial Málaga. Él nos dice la mejor del mundo. Un gran abrazo para Endis, si que hay que traer un arquero, pero con experiencia para traer un pibe. Nos quedamos con lo que tenemos. Un fuerte saludo para Iván de Tecno gnc a ver si algún día nos acompaña con la publicidad. Y el amigo Ariel Fardao, que se prende del otro lado de la radio. La mosca en la sopa lo mata, eh, dice el querido Andrés eh, River rock y Metal. Y también Juan Toledo coinciden de que es un, un gran disco, eh, la mosca y la sopa. Sigue pasando información Fernando Nicastro. Seis partidos con la valla en cero, con Unión, Quilmes, Tigre, Gimnasia, Rosario Central y Atlético Tucumán. Estamos hablando 6 de 44, o sea que en 38 le convirtieron, o sea que le hicieron 43 goles en 38 partidos. Y de esos seis rivales, es una locura de esos seis rivales, solo Rosario Central es un rival de talla, digamos. En Copa Libertadores le convirtieron siempre. Claro, no brinda garantías, si nos podemos los números. Bueno, eh, ¿quedó algo más, Fede? Para recordarte, nada más, Tano, que mañana va a haber eh, Copa Argentina a partir de las 4 menos 20, Rafael va a recibir a Almagro, Rafael Almagro va a partido, a las 6, Sarmiento de Junín contra Brown de Arrecise, y a las 21 y 10, Colón, independiente, Rivera y Mendoza. Después, no hay casi nada de fútbol mundial, Tano, recordemos que hay fecha FIFA este fin de semana, y seguramente para el final de esta semana vamos a repasar delineatorias de otros eh, lugares del mundo hay que ver eh, si juega independiente frente a Chipoleti eh. sí. si no juega independiente frente a chipoletti me parece que se van a poner todos en línea los equipos grandes y no van a jugar ninguno hasta que no se reanude mm -hmm. el fútbol allá por agosto pero ¿No? yo lo, lo diría sí, al igual que la copa libertadores una abrazo grande, fue querido, nos reencontramos mañana. Como siempre, tan abrazo grande usted, que te va a usted y a toda la mesa. ¿Lo tenemos a abrir Mocagata o no? Mañana lo ponemos a Gavi Mocagata, ya no quedó tiempo. Vito Santander, hasta el jueves, abrazo grande. Nos vemos jueves, tan Julio Pardo, pero técnicamente con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde. Con esto que es rocky River, Sintonía Monumental por K24 en radio, gracias por estar del otro lado, sin ustedes no somos nada, River es mi patria, la necesito para vivir, tengan buena vida, disfruten de cada instante, chau, chau, chau. Los Llegamos al final de Sintonía Monumental, La Tira, Rock y River, con la conducción de Hernán Santarciero. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta.